Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Cora 105.0 de la FM Bueno, vamos a empezar con el LP Dibujos Animados de Nacha Pop bueno, Se podría decir que este LP es un trabajo imprescindible Porque es buena discoteca de la música del pop rock de los años 80 Es un trabajo magnífico Y justo cuando cambian de discográfica pasan de drop a polidor Bueno, sin más dilación vamos a escuchar una canción Porque este LP vamos a darle mucha caña hoy Vamos a empezar con Grite en una noche Vamos a seguir ahora con el LP Evolución de las Costumbres de 1986 de la mode. Bueno, se puede decir que este fue un gran fracaso, este trabajo, porque no, no convenció ni a la crítica ni a sus fans. Y a partir de ahí la banda se disolvió porque fue una banda que empezó muy fuerte ya en los años 80. De todas formas, yo estuve escuchando el LP entero y la verdad que no es, tan, no es tanto catástrofe como solía decirse en aquella época. Bueno, vamos a empezar con la canción Frank que dice, y ya veréis cómo no está tan mal este LP. Está esperando el Grand Bang A Frankie se enfada combo y George Son cosas de niños que quieren. Vamos a seguir en los 80 con la banda Valores en Alza. Un grupo asturiano formado por Valerio Fernández Voz y Carmen Riande, también Voz. José Todoro Andrés Teclados y Guitarra y Juan Antonio Rivero Bajo y Voz. Bueno, como veríais, este es un grupo muy poco conocido. Tiene solo este mini LP, que es del año 1985, de la Sociedad Fonográfica Asturiana, y distribuido por PDI. Estuve escuchando este mini LP y la verdad que a mí tengo que reconocer que no me convence mucho. Vamos, vamos a escuchar la canción... Creo que va a poner ahora que se llama Rumbo equivocado, eso os gusta. Veríais, es un sonido muy de los 80, ¿no? Todo estador, es etcétera, que tenía esta banda asturiana. Bueno, ahora vamos a Bilbao, con el grupo Bazar Central, un grupo formado por Moncho, guitarra y voz, Mario, guitarra, goyo, batería y álvaro bajo. No os digo más porque encontré muy poca documentación sobre este grupo. Que lo que encontré fue que habían publicado este mini ip en el año 1986 y es de disco Suicidas. Voy a ponerle de la cara. Cara A, Malditos Poetas, que es la. la perdón, de la cara B, la primera canción, Malditos Poetas. Bueno, eso voy a dedicárselo a mi amigo David, que espero que me esté oyendo. Yeah. Hola, con Los Locos damos un salto a los años 90, con su LP Un Zumbido de Amor, producción de DRO del año 1993. Tengo que decir que de Los Locos hay una integral de Warner, que la lanzó en el año 2008, y que bueno, que es muy interesante. Son todo CDs, no es vinilo como lo que ponemos aquí en Bacanal Musical, que sabes que siempre ponemos vinilo, ¿no? Bueno, de este LP vamos a escuchar la canción en algún lugar, primera canción de La Cara B. vamos con un grupo que es una mezcla extraña de cachondeo con punk... Bueno, Gamberros Unidos, un grupo guipuzcuano, que su mayor éxito fue Calderete. Calderete, Calderete. Me acuerdo que algunos se acordarán aquella canción del año 1986. Y bueno, este LP es de Discos Victoria y se llama así, Calderete. Pero no os voy a poner esa canción porque me parece realmente horrible, teniendo en cuenta que, claro, uno piensa... El éxito que tuvo aquella canción y después el fracaso que fue... Eh, Este LP de los locos que escuchamos anteriormente, Zumbido de Amor, es increíble porque a veces perdemos un poco, un poco el criterio de muchas cosas, ¿no? Bueno, os voy a poner la canción de este grupo, Gamberros Unidos, cuidado con los cuernos, amigos, cuidado mucho con los cuernos, mucho. Son traicioneros si y estás de confirmar, te pillan de sonresa, te atacan por detrás. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y Sorpresa, te atakken voor de Ay, ay, ay, ay, ay. En toen ik ga zetten. Esta canción tiene una riqueza de vocabulario. Esto, Gamberros Unidos, un pedazo grupo de los 80. Bueno, ahora nos vamos con La Unión y su LP, eh, Maldito Viento, del año 1985. Es segundo trabajo de, de La Unión de, de larga duración, me refiero, pues sacaron más singles en medio. Bueno, es de Wea Records y escucharemos el tema Máquina del Tiempo. con los grandísimos Nacha Pop y este pedazo de LP ¿no? que hacíamos antes dibujos animados bueno, yo creo que de todo lo que estoy poniendo hoy va, esto va a ser lo mejor bueno, lo que tú y yo sabemos de este gran LP de Nacha Pop salir, tocar para verte yo Pues a la hora de volver conservar el secreto en Simplemente magnífica esta canción de Nacha Pop Ahora nos vamos con la mode, el LP Que antes escuchaba una canción Vamos a escuchar la canción Cajas de Ritmo Así que decir que yo creo que la clave de, del declive de la mode Fue el abandono de esta banda de no, no, Márquez, El Zurdo ¿no? El famosísimo Zurdo En el momento que la abandonó en el año 1984 Parece que esta banda no volvió a calibrar como debiera Aunque esta canción Cajas de Ritmo yo creo que está muy bien Vamos a animarnos un poco. Vamos a volver a, al tema de Bazar Central, ese, esa banda de Bilbao. Voy a poner el tema La cuerda floja. Bueno, tengo que decir que a veces este tipo de grupos que tienen un mini LP, en una época muy terminada, no encuentro nada, ¿no? Pues claro, en internet dicen que está todo, pero no, es mentira. Falta Hay que ir a, la, a los libros, a las revistas especializadas y a veces requiere tanto tiempo que no, me da, que no me da para poder mirar ese grupo, ¿no? Bueno, voy a poner el tema que yo creo que este eh, grupo, de un rock bastante, bueno, está bastante bien. Ser muy pesado, muy pesado con Hachapop y este LP dibujos animados. Voy a poner un tema que es todo un clásico, un auténtico clásico. Relojes en la oscuridad, este tema realmente precioso. que estamos en Radio Crash 105.0 de la FM... ...y hay que recordaros a todos vosotros... ...que nos estáis apoyando, escuchándonos... ...y apoyándonos en muchas cosas... Que, ...que podéis perfectamente apoyarnos... ...con la compra de la lotería... ...la lotería que este año ya la tenemos... ...en varios establecimientos de hostelería aquí de Gijón... ...en el Bar 470 en la Plaza de Marques ...en el Movies Bar en la calle Elena... ...Santa Elena, perdón... Y en la corrada, en la plaza de la corrada Ya sabéis, comprando lotería nos apoyáis Para seguir aquí en las ondas Y poner, bueno, esta música Que a veces no se escucha, no se escucha Pero bueno, que ya sabéis que en Radio Crash Hay absolutamente de todo Bueno, vamos a seguir ahora con una banda madrileña Formada en el año 1987 Se llama Dinero Negro Y en el año 1990 sacan el, este LP Bueno, este LP no, tengo el single promocional Creo que tengo en la mano Del año 1990, de Salamandra Discos Y bueno, yo os voy a hacer una pregunta para el concurso del vinilo del millón de euros Que me tenéis que acertarme cómo se llama esta canción Más fácil no puede ser porque lo repiten continuamente esta banda madrileña Ya veréis qué marchilla tiene Si eres sin California junto a mi lado todo puedes con seguir si eres sin California tú lo consigues Estamos en unos, en estos, en estos bacanales de los años 80. Lo que no puede faltar nunca es a los estucas. Vamos a poner de su famosísimo LP Hazañas bélicas, Jack el Estipador de George Side. Mm. Estamos ya llegando al final de este bacanal musical, que ya es en pleno otoño, ya empieza. Bueno, ya hace un bochorno terrible esto, me parece que va a acabar lloviendo a dolor. Bueno, para terminar, eh, como llevamos todo el programa poniendo música de Nacha Pop, de ese fantástico, insisto, fantástico LP de dibujos animados, vamos a escuchar la canción Sácame. Bueno, os deseo a todos vosotros que tengáis buen comienzo, algunos de curso, otros de trabajo, etc. Y que lo paséis y que seáis lo felices que podáis, porque me parece que nos van a dejar ser no nos van a dejar, no nos van a dejar ser ni un poquitín felices porque fijaros, estaba pensando y ahora, está viendo la parte trasera de este LP hazañas bélicas de de los stucas claro, la parte trasera tiene dos estucas y tiene dos básicas puestas en los aleranes, hoy en día esa la de Dios, se armarieron a si alguien sacara una cosa así, ¿no? Pero en aquella época, yo creo que había más Había hasta más libertad en aquella época que ahora. Dice que fue una época muy complicada, el principio de los años 80. Pero pues bueno, yo creo que nos quieren meter a todos en cajonar. Pero bueno, siempre a Mr. Radio Crash, aquí estaremos dando un poco de libertad a la gente. Os pongo este tema de Nacha Pop. Dime calmo, pídeme, dime a veces, pide todo. Esa es mi clave, sigo para un rato, toma la llave, cógela, si otra parada, sácame, espera.